Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Buenísimo. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo,、eh, primero para aquellas personas、eh, que por ahí están del otro lado y que nunca han escuchado de, del encuentro, que se están acercando a estos espacios, como invitación, no, nos cuentes un poco de, de qué se trata, qué es el encuentro regional. Los encuentros regionales son instancias. De encuentros, de lucha, de reflexión, se vienen desarrollando hace ya 31 años en el conurbano oeste y noroeste, y en ese día, que siempre es en septiembre, se realiza una jornada durante todo el día con talleres, actividades, también hay feria, festivales, después a lo último se hace una movilización. Que tiene que ver también con visibilizar nuestras broncas, nuestras luchas y nuestra organización en el territorio. Buenísimo, buenísimo. Hay una síntesis、eh, súper, súper completa.、Eh, Noelía, para, para poder realizar todo esto es muchísimo trabajo. ¿Cómo se vienen、eh, organizando desde la comisión? Sí, sí, es mucho trabajo. La verdad que a estas alturas ya estamos en las últimas semanas. Eh, sí. Nos venimos organizando en reuniones que se hacen quincenalmente y de paso también les invitamos a participar a quienes quieran, organizaciones, compañeros、ah, independientes.、Sí. Las reuniones se hacen en el c h u r q u i que es un centro cultural que queda en Moreno Centro,、sí. y nos estamos juntando cada 15 días a las 14 horas.、Sí. Justamente la próxima reunión es el sábado 30, así que ahí vamos pensando y organizando. Y después también hay diferentes comités. Dentro de la Comisión General, que tienen tareas más específicas,、claro. como prensa, itinerancia, comisión sede, limpieza. La verdad que se necesitan muchas manos, muchos cuerpos para seguir avanzando en este encuentro, porque. Esta es una instancia histórica en el territorio, en el c o n urbano y también requiere mucho trabajo previo.、Sí. Y que todas las manos、eh, suman, porque decías, bueno, hay muchas、eh, comisiones y, y, y bueno, cualquier、eh, femenidad, persona que se quiera、eh, sumar, ahí es bienvenida, eh, porque eh, nada, todos, todos podemos colaborar, ¿no? Tal cual. Y la idea es poder compartir entre todos, ir construyendo el encuentro que también es de todos.、Uh -huh. Así que invitamos a compañeros que están organizados o no a participar y, y formar parte de este encuentro. Noelia, contame un poquito cómo viene esa organización. Por un lado,、eh, sabemos que se está realizando una campaña para poder llevar、eh, el encuentro adelante en la Universidad Nacional de, de Moreno. ¿Cómo viene eso?、Eh, sabemos si se va a poder hacer o no en la, en la universidad.、Eh, ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, la verdad que viene una negativa tremenda de parte de la universidad,、mm. pero bueno, seguimos en esta insistencia y a la vez también en nuestra decisión política de que se haga la universidad, porque la universidad tiene que ser para todos, para quienes、mm -hmm. vivimos en el territorio del conurbano, tiene que ser una universidad pública, abierta, ¿no? Como se dice siempre.、Mm -hmm. Y la verdad es que hay mucha negativa, pero bueno, seguimos ahí como. Tratando de, de coordinar acciones, ir hablando con otras personas,、uh -huh. pero sinceramente viene bastante complicada la, la apertura,、uh -huh. <ríe> específicamente de la universidad.、Uh -huh. eh, Noelia, ¿el pedido se hizo、eh, formal y hubo un no de respuesta o simplemente no hubo、eh, tal? Sí, todos los canales que hicimos fueron formales. Entregamos、uh -huh. notas al rector. Al secretario de extensión universitaria, siempre entregamos notas con firmas, y la verdad que también hubo una respuesta de parte de, de ellos mediante una nota y una reunión que también tuvimos,、uh -huh. donde plantearon la negativa de que la universidad no estaba, no era acorde, o sea, no podía garantizar toda la estructura que el encuentro requiere.、Uh -huh. Y la verdad que entendemos que sí, porque incluso también tenemos una comisión de logística, de limpieza, que puede ir pensando cómo acondicionar y pensar el espacio, ¿no? Claro.、Uh, incluso también en uno de los encuentros hace poco, José Sepá se hizo en la universidad、sí. y no hubo ningún inconveniente tampoco. Ajá.、Uh -huh. Eh, y por lo que tengo entendido,、eh, la Universidad de Moreno es mucho más grande que la de、eh, José c e p a z La estructura es muy similar de, o, de hecho, es mucho más amplia. Tal cual. Incluso también entendemos que los sábados no son、eh, días donde hay mucho caudal de personas.、Mm. Así que entendemos que esta es una decisión política de parte de la Universidad、mm. de no dar el espacio. Sin embargo, seguimos, como vos decías. Con la campaña fotográfica, con el pedido de adhesiones. Vamos a seguir luchando la... hasta que queden pocos días. Buenísimo, buenísimo.、Eh, Noelia, sabemos que todos los años hay alguna,、eh, algún lema que se va pensando, se va amasando en estas comisiones organizadoras, que va saliendo también de. De, de nada, de, de los encuentros, de ir pensando cada, cada región.、Eh, este año ya hay lema,、eh, algo que nos quieras ahí contar, adelantar. Ay, v a n a t e no es la primicia, me parece, <ríe> porque justo el sábado tuvimos la reunión para poder definir el lema, e es un lema, como vos bien decías, que se va construyendo de a poco. La verdad, que bueno, e s mucho debate, mucho intercambio, pero ya tenemos lema. Incluso hoy, seguramente, está saliendo ya la placa de difusión para que pueda s llegar a todos. Así que si q u e r é s t e l o transmitimos. ¿va? Sí, por favor, claramente. <ríe> bueno, el lema es: cuando el ajuste y las violencias recrudecen, j u n t o s somos potencia y lucha.、Perfect. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las cosas que nos vienen pasando, las violencias, las opresiones. Y que pese a eso seguimos organizadas, seguimos luchando en los barrios, en los territorios. Nos parece que es un lema muy significativo también en estos momentos, ¿no?、Mm, no, sin duda, sin duda, eh, Noelia. Eh, y bueno, por ahí para aquellos también que, que, bueno, que están escuchando y que por ahí se van eh, animando, eh, ¿nos contás cómo es la modalidad del encuentro por la mañana, los talleres? ¿Nos contás ahí un poquito cómo, cómo se tiene pensado eso? La idea es que por la mañana estén las charlas、uh -huh. y después, a partir del mediodía, los talleres.、Okay. En nuestras redes de difusión vamos a ir largando flyer s、uh -huh. donde se van a poder anotar previamente al encuentro. Que avisamos también de paso que es un encuentro gratuito, autogestivo. Y después también vamos a seguir como avisando diferentes actividades respecto a las ferias. También vamos a estar convocando a compañeros, a grupos, bandas que quieran venir a, a contar, a cantar, a compartir su arte. Así que también, de paso, les invitamos a seguirnos en el Instagram y en el Facebook. Buenísimo. Todos los años、eh, se van sumando algunos talleres nuevos o algunas charlas, algunas novedosas. Eh, ¿Alguna que nos quieras、eh, contar que decís, bueno, mira, este año o en estos últimos años se fueron sumando eh, estas eh, charlas o talleres que, que, bueno, que les ha ido muy bien? Y por ahora se vienen pensando el tema de los talleres, como que cada año también es una tarea、uh -huh. de ir viendo la cantidad, de, que son alrededor de 40 y pico, ir viendo cada taller, ver cuáles se suman, sí. Eh, hay propuestas de nuevas charlas que también tienen que ver、uh -huh. con las vejeces, por ejemplo,、uh -huh. y la autonomía de las vejeces. Pero bueno, esto se va, todavía estamos ahí como p e n s á n d o l e entre todos. Ya seguramente en algunas semanas vamos a sacar más información. Eh, para que eso vayan pensando qué actividad, qué t a l e r qué charla quieren estar. Buenísimo, buenísimo. Noelia, te agradecemos estos、eh, minutitos y、eh, se piensa ficha、eh, por lo menos fin de semana que tengan ahí previsto para este encuentro. Y seguramente será el 10 de septiembre, pero lo seguimos ahí、mm. pensando también、mm. de acuerdo a las diferentes、eh, situaciones que, que vienen、sí. pasando. a、mm、j -hmm. Así que, bien tengamos la fecha también, eso vamos a i r difundiendo. Bueno, Noelia, ¿te parece que más cerca de la fecha, más cerca de fines de agosto, septiembre, nos volvamos a comunicar y, y nadie? h í hacemos otro, otra invitación para las feminidades,、eh, personas aquí de nuestra región que se quieran sumar. Tal cual, ahí seguro vamos a tener bien la fecha, el lugar donde va a ser el encuentro.、Dale. Así que agradecemos el espacio también para poder difundir. No, por favor, te mandamos un beso grande y, y bueno, nos vamos a estar bebiendo. Nos vemos, hasta luego.